siempre es una bendición cuando tenemos delante de nosotros la oportunidad de agradecer al señor por sus favores por sus beneficios y una de las bondades más grandes que que tenemos como padres es que Dios nos da la bendición de de ser padres y de tener hijos la Biblia dice que Los hijos son herencia de Jehová y que es bienaventurado el que llena su aljaba de ellos. Esta mañana tenemos la bendición de recibir a mano a Luis y a mano Carla Mendoza y ellos vienen para presentar a su bebé delante de la congregación y para dar testimonio de su gratitud a Dios por, por su bebé. Primero 1 de Samuel 1.27 al 28 dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová y adoró allí a Jehová. Proverbios 22.6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 6 al 7 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Efesios 6.4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta mañana, hermano Luis y hermana Carla, vienen delante de la congregación, delante de la iglesia, para dar testimonio, primero de su gratitud, delante de Dios por la bendición de su bebé, pero también vienen para hacer un compromiso. Llamando desde luego a la congregación como testigos. Voy a invitar a la congregación que estemos de pie. Y cuando los padres vienen aquí, es un acto tan solemne, pero también tan simbólico de lo que ellos están haciendo como compromiso, comprometerse delante de Dios y delante de la congregación en criar a su niña conforme al mandato del Señor. Criándolo en la disciplina. en el temor, en la amonestación del Señor. Y desde luego, no solamente la promesa de palabra, sino también la promesa de hecho, de dar testimonio, de ser ejemplo, y de ser inspiración con sus vidas, a la vida de esta pequeña que Dios ha puesto en sus manos. La congregación de nuestra parte y yo como pastor, queremos unirnos a su gratitud, y queremos... Pedirle a Dios en oración, juntamente con ustedes, su bendición sobre su hija. Se ve que los papás no, no la hacemos en esto de, de criar a los hijos, especialmente a tratarlos en el sentido de manejarlos, ¿verdad? Vamos a orar al Señor por esta, por esta bebé. Padre, te damos muchas gracias Dios en esta mañana. por la bendición que has traído al hogar de hermano Luis y hermana Carla, trayendo en el seno de su familia a esta pequeña bebé. La ponemos en tus manos. Esta mañana somos testigos de la gratitud de los hermanos y nosotros nos unimos a su gratitud para decirte, Dios, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por la provisión de dar una hija conforme al deseo, a la oración de sus padres. Esta mañana la queremos poner en tus manos y queremos Dios que tú la tomes y la toques para que ella crezca, sana, en conocimiento, en sabiduría y haya gracia delante de tus ojos para que te conozca como su Salvador muy temprano. Queremos Dios que ella te sirva y queremos que tú des a los padres la gracia para instruirla en su camino Y permitir, Dios, que ellos sepan influir, influenciar su vida con su testimonio, con su carácter. Tú seas alabado y glorificado a través de la vida de esta pequeña. Gracias te damos por ella. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas felicidades. Pueden tomar su asiento, manos. Muchas gracias. Vamos a ir al bosquejo. de la predicación en esta mañana muy rápidamente está en el boletín como siempre si alcanzamos boletín pues entonces sigan por favor el bosquejo en el boletín y ahí está el tema y ahí está también el pasaje que vamos a estar considerando en esta en esta mañana para la predicación como sabes estamos estudiando la, la epístola de Pablo a los Gálatas y es muy instructiva esta epístola para responder algunas preguntas que casi todos nos hemos formulado alguna vez, o que tal vez personas nos han hecho alguna vez preguntas. Preguntas tales como, ¿por qué ustedes no guardan el sábado como el día de reposo y guardan el domingo, cuando la ley, el Antiguo Testamento y la Biblia enseña que el día de descanso, que el día de reposo es el sábado? Tal vez preguntas tales como, ¿por qué ustedes uh, comen ciertas carnes que no son comestibles para los creyentes, especialmente pues, uh, de ciertos animales como el cerdo? ¿Por qué ustedes participan de esas comidas, uh, algunos de ustedes en la comida regional típica de Monterrey, El cabrito, especialmente enfritada, pues está preparado con sangre. ¿Y por qué ustedes comen de esas cosas? ¿Y por qué uh, no visten de tal manera? ¿Y por qué no hacen de tal otra manera? Etcétera, etcétera. Y cosas como estas llegan a veces a cuestionarnos y nos citan la Biblia. Y en verdad hay pasajes en la Biblia que, uh, que parece que describen y descubren verdades que nosotros no entendemos y a veces nos preguntan y no tenemos respuesta a esa a esa pregunta porque no sabemos simplemente tenemos idea pero no no, no sabemos entender uh, especialmente la escritura para dar una respuesta adecuada a las personas que nos formulan esas preguntas y el propósito del mensaje en esta mañana es precisamente que podamos entender por qué nosotros no hacemos celebraciones y formas y fiestas y guardar días y semanas y años como hacen los adventistas como hacen los romanistas y como hacen algunos pentecostales entonces eh, en mente uh, esto y, y no quiero ofender a ninguna denominación porque sé que el mensaje sale uh, también en la, en la página de la iglesia nada más quiero hacer algunas precisiones y, y a la luz de la palabra de Dios Uh, quiero que entendamos el mensaje que Pablo nos va a mostrar en esta carta, bajo esta pregunta. Y la pregunta uh, crucial que surge en este pasaje es, ¿para qué sirve la ley? Porque nosotros damos como respuesta a todas las preguntas que nos formulan estos grupos uh, de sectas, damos como respuesta, pues ya no estamos bajo la ley. ¿Estamos bajo qué? Estamos bajo la gracia, esta respuesta sí la sabemos todos. no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia y entonces ellos nos pueden preguntar con mucha razón bueno, y entonces para qué sirve la ley si la ley está allí en el Antiguo Testamento quiere decir entonces que si la ley ya no aplica si la ley no está vigente, si la ley está derogada entonces para qué está allí todavía en el Nuevo Testamento quiere decir que somos cristianos del Nuevo Testamento y no somos cristianos del Antiguo Testamento o qué significa eso preguntas como esa pueden surgir a nuestra mente y entonces el tema del mensaje esta mañana es ¿para qué sirve la ley? vamos a ir al pasaje a la luz entonces de Gálatas capítulo 3 y versículo 19 y notamos que el texto irrumpe con la pregunta que nosotros estamos haciendo en esta mañana y Pablo Está formulando la pregunta y dando la respuesta. Y entonces vamos a ver nosotros la respuesta que Pablo da, porque esta es la respuesta bíblica, es la respuesta, es la respuesta correcta, es la respuesta que nosotros debemos dar cuando se nos hace esa pregunta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La proposición del mensaje en esta mañana es, porque la salvación siempre ha sido por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, debemos confiar en la obra de Cristo en la cruz. Y no en nuestros propios méritos. Número uno del bosquejo. El motivo por qué fue dada la ley de Moisés. El motivo por qué fue dada la ley de Moisés. Y esto va a responder a la pregunta ¿Cuál es el propósito de la ley? Hay por lo menos tres cosas que vamos a desarrollar, que vamos a descubrir en este en este pasaje, al mismo texto del pasaje. No es especular, ni es tratar de interpretar. Es solamente lo que el mismo pasaje dice. Entonces, el motivo por qué fue dada la ley de Moisés, inciso A. Mostrar al hombre su maldad. Este es el primer propósito de la ley. es La ley fue dada para mostrarle al hombre su condición de pecado, su maldad. Y noten ustedes que esta es la primera respuesta que da Pablo... A la pregunta, verso 19, vamos a leerlo, por favor, juntos. Estamos en Gálatas 3. Vamos a mantener nuestra Biblia abierta en el pasaje. Leamos juntos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, note usted las frases, porque es bien importante, hermanos, cuando leemos la Escritura, observar el texto. Observando el texto vamos a tener más claridad en la interpretación. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y Pablo inmediatamente responde, ah, dice, la ley fue añadida. Note usted esa frase, la ley fue añadida. Entonces, quiere decir que había algo antes, y la ley vino después. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque la ley fue añadida. ¿Fue añadida a qué? Nos preguntamos nosotros. Vamos a ver el verso 17 de este capítulo 3. Esto pues, digo, leamos juntos, por favor. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo... Aquí encontramos la respuesta. Quiere decir, hermanos, que había un pacto anterior a la ley. Y note usted otra vez el texto. El pacto, que dice? Previamente. El versículo 19 dice que la ley fue añadida. Y el versículo 17 dice que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Luego dice, la ley vino ¿cuánto tiempo? 430 años después. Ahora, ¿vino 430 años después de qué? Después del pacto, ¿verdad? Después del pacto de la promesa. La ley es 430 años después del pacto. Ahora, ¿a qué pacto se refiere? Se refiere al pacto que Dios celebró con Abraham. ¿Se acuerda usted que Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra? Este es el pacto abrahámico, también llamado el pacto de la fe o si usted quiere también llamarlo el pacto de la promesa. Entonces, este pacto se lo celebra Dios con Abraham y le dice y le dice a Abraham que por la fe de él va a ser justificado él mismo, Abraham, y todos los que crean en este en esta promesa serán justificados de la misma manera que Abraham, es decir, justificados por medio De la fe. Entonces, el pacto de fe, hermanos, es primero que la ley. Antes que hubiera ley, había ya un pacto de Dios y el hombre. Vamos a explicar un poco más adelante eso. Nada más ahora quiero que precisen los tiempos, porque entender los tiempos es muy importante. La ley viene después. Ya estaba allí el pacto de fe y viene la ley 430 años después. Pero dice, note usted lo que dice el texto del 17, dice que cuando viene, viene la ley 430 años después, no abroga el pacto, no lo abroga y no invalida la promesa. Quiere decir que el pacto de fe continúa todavía vigente a pesar de que viene la ley. Es primero y continúa, es el único pacto realmente válido. Es el pacto, por así decirlo, uh, que tiene influencia sobre el pecador y tiene la posibilidad de darle salvación al pecador, el pacto de fe. Es decir, la salvación, déjeme decirlo de esta manera para ver si, si, para ver si lo entendemos más claramente. La salvación siempre ha sido por medio de la fe y nunca ha sido por medio de las obras. Porque por las obras de la ley ninguna persona se justifica. Entonces, la salvación siempre ha sido por medio de la fe, antes de la ley, durante la ley y después de la ley. ¿Por qué dice? El texto que dice que el pacto ese no fue abrogado cuando llegó la ley. es quiere decir que prevalece, ¿verdad? Y viene entonces la pregunta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y viene la respuesta inmediatamente después. ¿Y qué dice? ¿Para qué? Fue añadida a causa... de las transgresiones. Interesante. Y, y tenemos que des, descifrar esa frase. La ley fue añadida a causa de las transgresiones. Y Pablo dice, hermanos, si no hubiera llegado la ley, yo no sabría que era pecador. Yo entendí que era pecador cuando la ley apareció. Porque la ley vino para decirme que es pecado. Entendemos eso. La ley viene para de, para declarar. Mira, esto es lo que Dios demanda. Y tú quebrantas esta demanda de Dios y toda transgresión al mandato de Dios es pecado. La mejor la mejor manera de des, de definir lo que es pecado es transgredir la ley de Dios. Eso es pecado. Cualquier acto de transgresión y transgresión quiere decir desobedecer. No sabríamos, hermanos, nosotros, si, si una conducta determinada por, no, por nosotros es o no una falta, a menos que el oficial del tránsito, que es quizá la, el ejemplo más sencillo y común que puedo poner, nos va a decir, mira, el reglamento dice que estacionarse... en un lugar reservado para personas con discapacidad, tiene una multa de tres mil pesos. Yo no sabría, hermano, cuál es la sanción que tiene estacionarme en un lugar reservado para personas con discapacidad a menos que lo diga, ¿quién? La ley. Entonces, cuando la ley dice algo, yo sé ahora qué infracción cometo, cuando me estaciono en un lugar prohibido. Entonces, vea usted cómo la ley es dada para mostrarnos a nosotros qué conducta transgrede la ley y qué sanciones vienen a causa de la transgresión de la ley. ¿Entendemos la idea? Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué viene la ley? A causa de nuestras transgresiones. Para mostrarnos, ¿qué cosa? A nosotros. la maldad, para mostrarnos que somos personas malas, con una tendencia mala, con una naturaleza mala, no importa nuestra edad. Esta semana vino una pareja a mi oficina y me plantearon una situación respecto de su niño de tres años de edad. Y después de que me plantearon la, la, la situación que ellos tenían para, para comentarme, um, me dijeron, nosotros le creemos al niño. Le dije yo, ¿ustedes le creen al niño al 100%? Sí, nosotros le creemos. Él no dice mentiras. Nosotros uh, creemos que él dice la verdad. Les digo, siempre dice la verdad. Por lo que nosotros sabemos, sí. Nosotros no le hemos enseñado que diga mentiras. Ustedes tienen un niño excepcional. Porque la Biblia dice que desde que fuimos concebidos fuimos concebidos ya con una naturaleza pecaminosa. Y la Biblia dice que la tendencia del corazón del hombre es de continuo a lo malo. Mire, les dije, no idealicen a su niño. Mejor aceptemos la realidad. Todos los niños. La bebida que acabamos de presentar. Inocente. Todos, sin excepción, son pecadores. Desde la concepción. ¿Estamos de acuerdo con eso? No hay justo, ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todo el hombre, desde su cabeza hasta la planta de sus pies, es, qué mala descripción es la palabra de Dios, hinchazón, es podrida llaga, está herido. No hay cosa ilesa en él, desde su cabeza hasta la planta de sus pies, es solamente hinchazón y podrida llaga. La maldad está inherentemente implícita. Y luego se hace explícita. en la naturaleza humana. Y cuando la ley viene, la ley viene para decirnos, mira, esta ley corresponde al carácter perfecto, santo y justo de Dios. Y tú cuando pecaste quedaste destituido de la gloria de Dios y si quieres ser restituido a la gloria de Dios, tienes que cumplir la ley. Pero la ley es perfecta, es exigente, es justa, es santa, y tú eres pecador, entonces podrás cumplir la ley. No, pero ¿para qué sirve entonces? Para mostrarte tu pecaminosidad y para mostrarte tu incapacidad. ¿Están conmigo en la idea? Primer propósito de la ley, entonces encontramos que la palabra de Dios dice fue añadida a causa de las transgresiones. Pero note tres cosas básicas de, eh, que, que el texto nos, nos, nos muestra uh, rápidamente en esta, en esta parte. Primero, la ley fue temporal. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que, que, que, que es temporal? Por lo que dice la Biblia. Dice, hasta que. Entonces, esta, esta expresión nos da idea de que la ley tiene un fin. ¿Verdad? Hasta que. La, la ley es temporal. Segunda cosa, la ley es transitoria. Es transitoria. Y tercera cosa, la ley es a causa de las transgresiones. Temporal. transitoria, y a causa de las transgresiones. Ahora, ¿cuál es la temporalidad de la ley? Note que el texto dice, fue añadida a causa de las transgresiones, ¿hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente, que interesante, hasta que viniese la simiente, ¿quién es la simiente? Cristo es la simiente, ya, ya en Apocalipsis 3.15 se nos muestra ¿quién es la simiente? Cristo es la simiente. Eh, el Señor dijo que allí en la simiente, ¿verdad?, ah, de la mujer se levantaría quien heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente. Y luego Dios, cuando habla con Abraham, le dice: En tu simiente. Y, y nosotros vemos cómo Jesucristo viene de la simiente de Abraham. Por eso la genealogía en la escritura, tanto de Mateo como de Lucas, nos conecta con Abraham, para establecer la línea directa. de Jesús como simiente de Abraham entonces hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa esta promesa fue hecha por Dios pero dice que usó de un mediador ahorita vamos a hablar un poquito de eso muy bien ahorita nada más nos interesa ver que la, la ley fue dada para mostrar al hombre su maldad, inciso B la ley fue dada para manifestar al hombre las demandas morales de la ley. Las demandas morales. Porque la ley, hermano, contiene normas morales. ¿Usted uh, recuerda los mandamientos? Y ve que los mandamientos hay dos partes básicas que contienen los mandamientos. La primera parte de los mandamientos es amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, tus fuerzas, tu mente, tu alma, uh, Esa es la demanda. No te harás imagen de Dios, no te harás ninguna representación arriba en el cielo, abajo en la tierra, etcétera, etcétera. Ahora, la Biblia está tocando a el carácter de Dios y está tocando la relación del hombre con Dios, primero. Pero luego después vienen una serie de demandas morales en las relaciones interpersonales. Recuerda usted que luego ya la palabra de Dios nos, nos dice qué y cómo entrar en relación con nuestro prójimo. Y entonces ya nos habla de no... Hurtar, defraudar, matar, mentir, etcétera, etcétera. ¿Qué son esas normas? Morales. Entonces la ley viene, se levanta. Cuando la ley se levanta, nos dice, mira, mírate en la ley. Y vas a encontrar aquí, ¿cuándo vas a transgredir la ley? ¿Qué cosa es transgresión? ¿Y qué cosa es transgresión y qué cosa es trae como consecuencia la transgresión. Y por otro lado dice, mira, no solamente veas la ley como prohibitiva, porque a veces la ve, vemos la ley solamente como pro, prohibitiva, y cuando la vemos como prohibitiva, la vemos como negativa. Pero la ley, hermano, es positiva, porque la ley no solamente nos dice cuándo hacemos mal, sino que la ley nos dice el bien que debemos hacer. ¿Estamos de acuerdo? La ley no solamente nos dice lo mal que hacemos, sino que la ley nos dice el bien que debemos hacer. Pero también nos dice la pena que viene si quebrantamos la ley. Entonces, ¿estamos entendiendo el propósito de la ley? Y luego, y si sosé, no solamente la ley existe para mostrarle al hombre su maldad, para manifestar sus demandas morales, pero también para mantener al hombre bajo pena de muerte. ¡Qué curioso! Y ustedes dirán, hermano, pero la ley viene para, para mantenerme en, en, en condición de muerte. Sí. ¿Por qué? Porque la ley viene para decirte, mira, estas son las demandas morales de Dios. Y esta es tu naturaleza. Conforme a tu naturaleza pecaminosa, tú no puedes cumplir las altas demandas morales de Dios, porque Dios es perfecto y tú... eres imperfecto. Dios es justo y tú eres injusto. Dios es santo y tú estás corrompido. Entonces, ¿qué cosa? No puedes cumplir en tus propias fuerzas las demandas de Dios. Pero quedas como transgresor de la ley. Y la paga que corresponde al transgresor de la ley, ¿qué cosa es? Es la muerte. Entonces la ley vino para... mantenernos bajo una pena. ¿Qué pena? La pena de muerte. La ley viene para decir, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, para eso sirve la ley. ¡Qué paradoja, hermano! Mientras que los romanistas, adventistas, y algunos grupos pentecostales, carismáticos, Nos quieren hacer creer que cumpliendo ciertas obras de la ley podemos tener vida. La Biblia dice que la ley no da vida. La Biblia dice que la ley produce la muerte. ¿No le parece una contradicción? Y entonces las personas que están ahí tratando de guardar los días, las semanas y los años, personas que están tratando de guardar las buenas obras, cumpliendo los sacramentos, haciendo el mejor esfuerzo para portarse bien, para ganar el mérito de la gracia delante de Dios, justamente lo que están haciendo es que Están mostrando y demostrando que la ley los está matando. Porque al final de cuentas no están logrando nada en sus propios méritos. Porque no hay mérito capaz de cubrir nuestro pecado. Porque si nos portamos bien por un tiempo, de todas maneras, de todas maneras somos pecadores. Seguimos siendo pecadores. Como hemos dicho con anterioridad, hermano, no importa que hagamos para tratar nosotros de purgar nuestra pena, la, la, la, la culpa de nuestra condena va a estar siempre sobre nosotros, eso dice la Biblia. Aunque tú te laves, aunque tú te, te, te, te bañes, aunque te des baños de pureza, aunque hagas buenas obras, aunque tú intentes hacer lo mejor que puedes hacer, aunque des limosnas, aunque cruces a un anciano en la calle, aunque lleves de la mano a un invidente, aunque hagas todas estas cosas, la mancha de tu pecado va a estar siempre sobre ti y tú vas a estar siempre condenado. Porque la ley es perfecta y si tú infringes uno de acción o de omisión, estás muerto. Y la ley viene para eso, para decirnos que estás muerto. Estás muerto. No tienes ninguna posibilidad en ti mismo. Y usted dirá, hermano, qué trágico es eso. Pero era necesario, hermano, es necesario. Tenemos que verlo como, como una, un acto de misericordia de parte de Dios. ¿Y en qué consiste en ese acto de misericordia? El acto de misericordia consiste en el hecho de que Dios quiere vernos reconociendo nuestra condición. la ley es tan exigente que es como un es como un usurero que al que le debemos una deuda y nos puso intereses tan altos ya ve que los usureros ponen intereses espero que no haya alguien aquí así que le vaya a, a, a caer lo que voy a decir ponen intereses muy altos y cobran por semana y cobran intereses tan altos tan altos que la persona va religiosamente ahí a pagarle Eh, los intereses y luego no alcanza a pagar los intereses muchas veces y, y entonces se capitalizan los intereses y el capital va creciendo más y la persona paga y paga y paga y nunca termina de pagar y el usurero es cada vez más exigente alguien me decía en días pasados si sí, fuimos hermano con la persona que nos prestó y le dijimos ya venimos a pagarle y en lugar de alegrarse se entristeció pero cómo Pues es que, mire, por, por años y años le estábamos pagando y ya finalmente, gracias a Dios, que conseguimos el dinero y ya venimos para pagarle. Y comenzó a ver como alas en sus ganancias, ¿verdad? Que, que volaba su ganancia, por lo menos en esa persona. Tendrá otros, seguramente. Pero, hermano, el, el, el deudor... que va y abona a la cuenta, se siente cada vez más miserable cuando la cuenta no disminuye. ¿No es cierto? Cuando nosotros contratamos el crédito de nuestra casa, contratamos un crédito hipotecario a 30 años, pagando 3 mil pesos mensuales. Aunque fuera mucho tiempo, nosotros decíamos 3 mil pesos mensuales sí los podemos pagar. Y los pagábamos regularmente. Cuando se vino el, el error de diciembre, Entonces, los pagos nos comenzaron a crecer. Y en lugar de pagar $3,000, comenzamos a pagar $4,000, $5,000, $7,000, $8,000, $9,000, $10,000, 11 $11,000. Ahora, imagínense, nosotros íbamos a pagar $3,000. Llegábamos a pagar $3,000 y qué, qué, ¿qué cree que hacía el banco? Nos abonaba los $3,000 a los $11,000. Y entonces, ¿qué pasaba? Nos cargaba los ocho mil, que no pagábamos, ¿a dónde? Al capital. Nos capitalizaba los intereses, y entonces el capital iba creciendo. Y luego después, al otro mes, nos cobraba intereses sobre los intereses. Pues esa es una práctica así muy usurera. Pero así es que, que, que, que trabajaba. Llegó el momento en que, mire, íbamos y pagábamos y regresábamos. Ahora, vino una compañía y compró la deuda. Ya después, lo que estaba pasando es que la gente ya no gente, ya no estaba pagando porque ya no quiero decir. Y entonces por favor puede haber la gente no quería recibir nada. A ver si nos dan historias que dicen ustedes. no recibía no nada entonces una persona a una empresa viene y le compra la cuenta la y le paga el precio. lo que quería recibir algo, recibe a algo y paga la Entonces la otra compañía que viene sola, que sabe que no va a recibir todo para él de <tose> Pero hermanos una especie de Ahora, tengo que muchas personas se suicidaron. se desesperaron. Se sentían tan afectados con eso, porque en verdad era un problema tan grave. Se quedaron en la ruina muchas personas, quebraron sus negocios, cerraron sus fuentes de trabajo. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo eso? Estoy diciendo todo eso, hermanos, porque esa es la condición en que nos coloca la ley. La ley... Tiene tal demanda y se coloca en una posición tan demandante, tan exigente, que la ley nos dice: aquí venimos nosotros con una buena obra cargada, y bien contentos, ¿verdad? Decimos nosotros: aquí traigo mis buenas obras del día, eh, hoy me porté bien, Señor. Y el Señor dirá: No, ¿a quién quieres impresionar? Sigue siendo el mismo. Yo veo tu corazón y yo veo que ahí está el sello de la maldad. Pero, Señor, mira, hay otros peores, y yo, yo hice. Y el Señor dirá: Eres el mismo pecador de siempre, no tienes remedio. Tu condición es de pecado. Y mientras sigas confiando en tus propios esfuerzos, vas a salir debiendo siempre. Ahora, ¿entiende la alegoría? Y eso es lo que hace la ley. La ley es exigente porque sus demandas son perfectas, hermano. Son puras. Es exigente. Es cruel en ese sentido. Porque la ley dice, eres pecador y mereces la muerte y no tienes escape. No hay manera de que puedes escapar. Y entonces Pablo dice, cuando yo entendí eso, dije, para mí mismo, recuerde usted lo que él está diciendo en, en, en el libro de Romanos, en el capítulo 8 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Inmediatamente después agrega, ya sé, gracias, doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo fue el medio mediante el cual yo pude tener la salvación. Y entonces, hermano, el Señor Jesucristo vino en el tiempo de la presunción eterna, que encontramos a los palisarios. Ahí estaban los palisarios diciendo nosotros lavamos las manos antes de tomar las manos y los discípulos nos lavamos las manos. Nosotros, que siempre se le darán y los discípulos Que son como, como el sepulcro que el día 2 de noviembre se blanquea y se adorna con flores. Pero de todas maneras, el cuerpo se sigue corrompiendo adentro. Se sigue corrompiendo. Y ustedes son sepulcros blanqueados. Su corazón está lejos de mí. Y esta es la condición de la ley, hermano. Así nos declara y así nos ve la ley. Punto número dos. Una mirada retro, retrospectiva de la ley de Moisés. Vamos a, a hacer una mirada retrospectiva, una mirada hacia atrás de la ley. Ya sabemos por lo menos cuando comienza la ley? Sabemos dónde termina la ley. La ley comienza con... y termina con? El, el. Ah, esta es la ley Pero, de Jesús. Pero la verdad es que la ley es que la ley de Jesús Dios está, la ley de Jesús y Dios está, es todo, todos los planamientos que, es lo que Dios la ley corresponde a los seres humanos para hacer las normas morales de Dios que rebasan la ley de Moisés, inclusive. Pero lo digo solamente entre paréntesis. Una mirada retrospectiva a la ley de Moisés. Inciso A. De Moisés legislador a un libertador Mesías. Y eso vimos en el texto. ¿Dónde comenzó la ley? En el Sinaí. Ahí comenzó la ley. ¿Y qué pasa ahí en el Sinaí? Que se presenta a Moisés delante de Jehová, y Jehová le da a Moisés. ¿Qué cosa? Las tablas de la ley. en las tablas de la ley y están los mandamientos, los tratamientos, Que Dios está haciendo con el pueblo, tanto que las no son ustedes una no bolsa muy importante, yo que es una noche de y por lo menos lo graben en su mente para, para los pretendidos uh, adventistas, o mesiánicos, o romanistas, o lo que sea la ley fue dada a los judíos la ley de Moisés. Al pueblo de Israel le fue dada. Y Usted puede, uh, puede ver eso en, en Deuteronomio capítulo 5, y no vamos a, a, a ver el texto, pero usted puede ver en, en todo el capítulo 5 y particularmente en el verso 33 que la ley le fue entregada a los, a los judíos. Dios está haciendo un pacto con Israel. Entonces la ley mosaica es para los judíos. Pero hoy día, hoy día, Se levanta el grupo, que se le hace llamar judíos de sián. Ahorita no. Judíos de sián. Pero los judíos de sián dicen que ellos creen en el Mesías, pero también creen en el Judáís. Y entonces, hacen una vez, se, se llaman judíos de sián. Y ahora, bueno, muchas prácticas de iglesia y turcos. Iglesias eran conservadoras en ahora mismo tienen práctica de pluralismo. Y tienes una mezcla de pluralismo con el Se llaman los mismos y los cristianos. Entonces, saludos y queridos, nosotros y nosotros saludamos, saludamos la, y saludamos. Nosotros aceleramos la. Sí, la ceremonia y comemos la comida la comida que deben solamente comida para recibir especialmente las cartas y ellos van al mercado y suben y ahí en la en la etiqueta deben decir comida y solamente deben subir ellos no comen la comida la carne de un cerdo ellos no comen la carne de atrás porque el animal fue sacrificado y no observar las reglas es ciertas normas que debe haber para sacrificar el animal porque si el animal se sacrifica de tal manera que se ahoga Por la manera como se sacrifica, la carne de este animal está incontaminada y no se puede comer. Es la licencia. Como son muy buenos alimentos, entonces hay empresas que se dedican exclusivamente a preparar alimentos, moviendo todas las normas de los cultivos para la licencia de salud. Para muchos no judíos, que son medio judíos, ¿Ya? Dice, nosotros esto. No, nosotros que... no, nada, Pero esto no, celebraciones, y ven con a los demás los demás ustedes no el hecho de Pero se olvidan una cosa: que la Biblia dice en este pasaje, Se olvidan de que la ley, primero, fue dada a los judíos y tuvo un comienzo. La ley fue temporal, fue transitoria y fue por las transgresiones. Comenzó en el Sinaí y terminó con el Mesías Cristo. Porque la ley termina con Cristo. Dice la Biblia, la ley y los profetas hasta Cristo. Hasta Cristo. La ley y los profetas hasta Cristo. Ahí termina. la vigencia de la ley, la influencia de la ley, porque viene el Mesías prometido. Muy bien, ahora, inciso B, el mediador de un pacto mutuo, el mediador de un pacto mutuo. Note usted que esto lo vemos aquí en el versículo 19 todavía, porque el versículo 19 dice Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y luego dice fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en, ma, en mano de qué ahora quién fue el mediador En la ley En la ley ¿El es el mediador? ¿Quién ha sido Moisés? ¿Usted recibió las tablas de la ley? ¿Israel se las llevó quién? Al pueblo de Israel al pueblo de Israel el pueblo de Israel le dijo a Moisés mira Moisés nosotros no podemos subir al monte no podemos subir al monte porque nadie puede subir al monte y encontrarse con Dios si no muere así que nosotros mejor ¿sabes qué? te mandamos a ti ve tú sube allá a la presencia de Dios que Dios te dé la ley y luego vienes tú y nos dices a nosotros lo que Dios dice ¿se acuerdan ustedes de, ese, de esas escenas de Deuteronomio 5? y entonces Moisés va recibe las tablas de la ley y ahí viene Moisés con las tablas de la ley y el pueblo mientras Moisés viene con las tablas de la ley está entregado en la idolatría esta es la condición de, de la maldad del pueblo otra vez y entonces Moisés cuando ve eso ¿qué, hace? ¿qué ¿Qué pasa? arroja las tablas de la ley ¿y qué pasa con las tablas de la ley? ahora eso le da una idea eso debe darnos una idea de mano ese es un tipo la ley era frágil era vulnerable en ese sentido eh, en, en cuanto a la expectativa que el pueblo tenía se quebró la ley ahora fíjese lo que, lo que sucede este mediador Moisés es mediador de un pacto especial, de un pacto que no es el pacto con Abraham. El pacto con Abraham Mano, es un pacto unilateral. Esto, el pacto con Abraham es un pacto unilateral. Dios nada más dice en ti será mentira toda. no destruye el pacto Alusa. Alusa. Alusa. general universal Yo te prometo bendición pacto bilateral pacto bilateral es el pacto de la ley el pacto con Moisés y entonces yo le dice a Moisés mira que está haciendo un mandamiento que, que yo te mando hoy para que para que si los... el pueblo nos cumple vivirá No cumple, obligación, pacto, y obligaciones, recíprocas. Para que sea en M, ponemos, y si eso ve, el mediador de un pacto mutuo. El mediador de un pacto mutuo. Entonces Moisés es mediador, hermano, de un pacto de obligaciones y derechos recíprocos. Dios dice, yo te ofrezco, siempre que cumplas. Y si no cumples, no hay promesa. La promesa se da solamente si cumples. Eso es pacto mutuo. Así era la ley. Para hacerlo más claro, Pablo recurre a dos ejemplos. Inciso C, las maneras en que se representa a la ley. ¿Cuáles son las maneras en que se representa a la ley? Según el texto, note usted lo que dice la Biblia.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 Dos representaciones lo que el texto dice, otra vez. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Es decir, ¿cómo estábamos? Encerrados. Estábamos encerrados. ¿Cómo estábamos entonces? Prisioneros, encarcelados, bajo celda, confinados. Una persona confinada es una persona presa. Pero la condición de presa de la persona confinada, aquí en la Escritura, como lo está planteando la Palabra de Dios, es un reo de muerte. Es un reo de muerte. Confinado, esperando solamente, ¿qué cosa? ¿La libertad? No. Está esperando la ejecución. Nada más. Porque es reo? ¿Qué es la pena? La muerte. Es reo de muerte. ¿Cómo, cómo será? Eh, en, en México no hay... La pena de muerte vigente cada vez es letra muerta la, lo, lo que consagra la Constitución en cuanto a la pena de muerte, pero no hay pena de muerte aplicable en México, pero sí la hay, como sabemos, en Estados Unidos. Y usted puede imaginar, hermano, hay en otros países orientales también pena de muerte, a un reo que le ha notificado la sentencia y le dicen... que ha sido condenado a la pena de muerte y que va a morir en la ejecución mediante la inyección letal. Y que la, la, la pena de muerte se va a ejecutar el día 14 del mes de noviembre a las 9 de la mañana. Ahora, hemos visto y conocemos de casos así, ¿no es cierto? ¿Cómo será? El reo ya apeló a todas las instancias legales aún al gobernador del estado, y el gobernador del estado no tuvo disconformia y simplemente dijo, no procede la relación, lo que procede es la ejecución, se confirma la sentencia, que es reo de muerte. Él no a ¿Ahora qué dice la Biblia? ¿Cómo nos tenía la ley? Confinados. Como reos de muerte. Esperando la muerte. Esperando la ejecución. Así nos tenía la ley. Esto dice la Biblia. Note que dice otra vez. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados... para aquella fe que había de ser revelada. Pero qué interesante que dice, estábamos confinados, pero había una fe, había algo que, que podía ser revelado, algo sería revelado un día para nosotros. Gracias a ese confinamiento entendimos una cosa, yo no puedo nada por mí mismo. Lo único que me queda como esperanza es que voy a poner mi fe en Cristo Jesús y esperar la gracia de Dios. ¿Le queda clara la idea? Esa es la expectativa, hermano. Pero ese es un beneficio entonces. La ley me hizo ver mi condición de muerte, de reo de muerte. Y solamente cuando veo la condición de reo de muerte es que tengo esperanza de vida. Fíjese lo que estoy diciendo. Solamente, hermano, cuando tiene conciencia de que es reo de muerte, porque se da cuenta de su condición incapaz, es que tiene esperanza de vida. Porque ahora su esperanza de vida no depende... de su mérito, sino no depende de la gracia de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿No le parece que es bien claro lo que Pablo dice? Lo que la palabra de Dios dice. Entonces nos preguntamos por qué personas nos quieren imponer cargas que ni siquiera ellos, ni sus padres, ni los judíos, ni los antepasados, ni nosotros podemos llevar. Y eso es lo que dice Pedro cuando escribe, Cuando Lucas escribe lo que Pedro dice, vamos a ir a Hechos capítulo 15. Hay muchas citas que, que yo tengo en, en el estudio que hago en la semana, pero no alcanza el tiempo para, para detenernos en todas las citas. Pero noten lo que dice Hechos 15. Versículo 10. y once, si usted prefiere vamos a leer los dos versículos a una sola voz ahora pues ¿por qué tentáis a Dios poniendo la, sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos ahora usted recuerde el contexto Pedro viene de que tiene la misión. Pedro viene a Bistalés, porque los hermanos de Jerusalén estaban tratando de resolver un conflicto que había en el hecho de si aceptaban a los gentiles como creyentes o no. Y Pedro dice, debemos aceptarlos como creyentes. Pero ellos decían, sí, pero es que ellos no cumplen la ley. Y Pedro dice, ¿y ustedes sí? Bueno, estoy parafraseando el texto. Ni ustedes, ni nuestros padres, ni nosotros. Ni nadie pudimos llevar ese yugo sobre la cerviz, porque era un yugo imposible de llevar. ¿Y qué fue lo que pasó? Hasta que vino Jesucristo, de la manera que Cristo lo salvó a ellos, también nos salva a nosotros, por la fe y no por las obras. Entonces, esa es una manera. Se representa a la ley como un, una cárcel, como una prisión. La segunda forma que se representa la ley está en el versículo 24. De manera que la ley ha sido, ¿qué cosa? Nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y entonces, la, la, ley, re, la ley realiza otra función aquí. La palabra ayo es una palabra que escribe a que la a la persona que mal, ¿no? cuando usted viene a inscribir al, al niño al kinder, ¿verdad? pues usted lo viene a poner en las manos de la maestra educadora que le va a enseñar las primeras las primeras cosas básicas que el niño debe aprender, ¿verdad? sus uh, movimientos como uh, Responder a las Cómo interactuar con sus compañeros Etcétera, etcétera, cosas básicas Lo lleva de la mano Prácticamente Le enseña todavía cómo Tomar sus Cubiertos para comer Sentarse Le lleva A atender a sus necesidades Físicas, etcétera, etcétera Es el pedagogo Lo lleva de la mano. Y la Biblia dice, hablando de la ley, Pablo dice, la e, la ley sí sirve, y sí sirvió para nosotros. Fue como un hallo que nos tomó de la mano y nos llevó paso a paso para darnos cuenta, primero, de nuestro pecado. Segundo, de nuestra incapacidad. Tercero, de que nuestras obras para nada podían lograr nuestra salvación. Y nos condujo, ¿a quién? Y nos condujo a Cristo. La, la educadora, hermano, lleva al niño de la mano para llevarlo. A la primaria, al maestro. Ahora el niño ya no va a aprender las cosas que aprendió en, en preescolar. Va a aprender ahora otras cosas más todavía elementales, pero más altas que las cosas que aprendió en el preescolar. Ya dejó de ser párvulo, ahora está en las manos del maestro, ahora tiene responsabilidad. Y le decimos al niño, mira, ya no te puedo ayudar a hacer la tarea. Ahora tú tienes que hacer la tarea, ahora tú tienes que hacerte responsable, ahora tú tienes que cumplir con tus trabajos, ahora tú tienes que tener disciplina, etcétera, etcétera. Y le comenzamos a dar instrucción, diferente, no puede ser ya párvulo. Ahora es principiante, es primario, es adolescente, es joven, ya es profesional, ya debe cumplir con calidad. Y manos, la ley ha sido nuestro hallo, nos ha llevado paso a paso a los pies del Señor para decirnos, ahora te dejo en las manos del Maestro. Te dejo en las manos del Maestro. Número tres. Terminamos. Las marcas de la libertad en el Mesías. Algunas personas podrían podrían decir, hermano, pero es ¿así es tan fácil entonces? Entonces, y esto es lo que cuestionan algunos a los bautistas. Les cuestionan el hecho de decir, pues ustedes lo plantean tan fácil. Nomás dicen, pues mira, pues acepta a Cristo, pon tu fe en Cristo. Si alguno quiere confiar en Cristo, levante su mano, pase al frente. De testimonio. Y ya. Pero no es esto lo que dice la Biblia, ni tampoco eso es lo que predicamos aquí. Esa es una expresión pública de nuestra fe en Cristo, pero eso no es lo que hace a la persona Hijo de Dios. Lo que le hace Hijo de Dios son las cosas que vamos a ver aquí en este punto, que son las marcas del creyente. Número uno, inciso A. Es el número tres, romano, inciso A. Las, la morada del Espíritu Santo que le declara hijo de Dios. Esta es una primera marca del creyente, la morada del Espíritu Santo que le va a declarar como hijo de Dios. Esto es claro. Y note usted lo que dice la Biblia, hermano, ahí mismo en Gálatas, en Gálatas, ahora vamos a ir Capítulo 4, y versículo 6, y primera parte del 7. Vamos a leer desde el 4, nos va a ayudar. Desde el 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.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 Entonces, el Espíritu de su Hijo vino a nosotros ¿cuándo? cuando creímos. Y el Espíritu nos es hace clamar a Dios, Abba Padre. Que, que, que entender que somos hijos y que Dios es nuestro Padre. Y que podemos clamarle con confianza y decirle, Papi, ¿qué es lo que significa Abba? Y podemos hablarle al Señor con la certeza de que Él, y no nuestros méritos, Él en su gracia, y por medio de la fe en Cristo nos dio la potestad de ser hechos sus hijos, a los que creen en su nombre a los suyos vino los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos los hijos de Dios y les dio cuando creyeron el Espíritu Santo morando en su corazón, que les permite el Espíritu Santo exclamar Abba Padre ahora No se confunde, hermano, con el movimiento carismático. Porque el movimiento carismático enseña una cosa opuesta a lo que dice la Biblia. Y ellos creen que el Espíritu Santo es una infusión que viene en un momento dado, como una experiencia emocional, que sucede en donde los ojos se ponen blancos, el cuerpo entra en una, en una situación de... de de emoción, de ebullición, el corazón se acelera, la persona se, se desmaya, algunos pueden incluso levitar, otros pueden hablar en lenguas, otros pueden hacer cosas extra, espectaculares, extraordinarias, y dicen, es el Espíritu Santo. Y la Biblia dice, ¿cuándo creíste? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo no es una infusión de afuera hacia adentro, es una fuente de adentro hacia afuera. Entonces saltará, dice Jesús, saltará en aquel día el Espíritu de Dios como fuente de agua viva, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Pero el movimiento carismático hoy en día nos hace creer cosas como esas. Me dijo una persona un día, hermano, yo le daba la clase de escuela dominicana en el trabajo, ella era recién convertida. Y, y, y me dijo, tengo algo para que vea usted. Y, y, y me dijo, uh, una persona me regaló esta foto y logró tomarle la foto al Espíritu Santo. Estaba tan emocionada, hermano, por, por la novedad que me quería compartir la foto del Espíritu Santo. Y entonces uh, me mostró la foto con tanta devoción y con tanta uh, emoción. Y me dijo, mire, puede ver al Espíritu Santo. Y me dijo... Está saliendo, mire, está, está saliendo, están en una en efecto en una reunión de oración uh, de un grupo pentecostal, y me dijo, eh, vea, vea bien la foto, y vea usted que del piso está saliendo el Espíritu Santo, está fluyendo ahí, se puede ver como una luz que está que está emanando del piso, y le digo sí puedo ver la luz, el reflejo del foco está arriba. Está proyectado en el piso brillante y está reflejando la luz. Eso es todo lo que está pasando allí, en la foto. Ay, hermano, dice, no lo había visto así. La persona que me dio esta foto me dijo que era el Espíritu Santo. Y que mire que la bendición que había tenido de poderle tomar la foto al Espíritu Santo. Y hermano, es increíble cómo, cómo las personas pueden ser persuadidas. Y Pablo, por eso dice, estoy sorprendido a los hermanos de que tan pronto os haya perturbado y cambiado de las verdades del Evangelio, personas pueden, pueden hacer creer, hermano, mire, si, si Pablo dice, un ángel de luz viene y trae un Evangelio diferente, no le creas. No le creas. Porque el Evangelio es muy claro en la Palabra de Dios y el, y, el, y el Evangelio dice que recibimos el Espíritu Santo cuando creímos. No estamos esperando, van a hablar en lenguas para creer que el Espíritu Santo viene. Personas dicen, si tú no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Si tú no tienes esta experiencia emocional, no tienes el Espíritu Santo. Y ahí está personas orando a Dios, que yo hable en lenguas. Y, y están clamándole a Dios, quiero hablar en lenguas. Y hermano, ahí el espíritu maligno dice, ¿quieres hablar en lenguas? Yo te hago hablar en lenguas. Eso es lo de menos. Y lo hace hablar en lenguas. Y entonces la persona dice, el Espíritu Santo está sobre mí. Y ahora sí. Y comienzan a, a, a hacer aspavientos. Eso no dice la Biblia. Pero usted ve, hermano, en los... programas radiales y de televisión mayormente de cable tenga mucho cuidado tenga mucho cuidado mejor lea la Biblia en lugar de ver la tele vea la Biblia y la Biblia le va a enseñar la verdad respecto de lo que es y cuando tenemos el Espíritu Santo mire, la segunda cosa que dice la Palabra de Dios aquí es Ve, la manifestación de Cristo en la vida del creyente. Vea usted lo que dice la palabra de Dios. Estamos ya en el versículo 27. Note lo que dice. Leamos juntos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Esta es una marca, es una señal, es una marca del creyente. El creyente debe estar revestido, ¿de qué? De Cristo. Ah, no, es, no es tan fácil, hermano, como decir, yo levanté la mano. Me acuerdo que ese día que levanté la mano era un domingo al mediodía y, y estaba tan emocionado. Y los hermanos me dijeron, y yo levanté la mano. Y acepté a Cristo, ya soy salvo. No vengo a la iglesia con regularidad, y, y, pero, pero, pero levanté la mano un día. Dice la Biblia, mira, dice la Biblia. Los que sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús, han sido bautizados en Cristo y están revestidos de Cristo. puede ver eso, ¿no? Están revestidos de Cristo. Ahora, note otra vez. Movimiento carismático. Entonces están esperando el bautismo. Señor, manda nosotros pentecostés. Queremos el, el bautismo del Espíritu Santo. Que llamas de fuego se pongan sobre nuestra cabeza, igual que sucedió en aquel día. Y el Señor dice, ¿cómo? ¿Cuando creíste fuiste bautizado? Con el Espíritu Santo. ¿Por qué quieres otra vez un bautismo como una experiencia secundaria? Eso no existe en la Palabra de Dios. Eso no es no es no es verdad del Evangelio. Tú cuando creíste fuiste uno con Cristo. Fíjese lo que es la unión con Cristo. Cuando creímos hermano, vea lo que dice lo que dice la, la la Escritura al respecto. Le voy a invitar para que vaya conmigo al libro de Romanos. Libro de Romanos. Ahí vamos a ir al capítulo seis. Número, versículo número 3. O no sabéis, dice, dice Pablo, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Ahora, hermano, aquí no está hablando de bautismo en agua. Note usted lo que está diciendo el texto. No sabéis que todos los que hemos sido bautizados, dice bautizados en Cristo Jesús. No dice en agua. Hemos sido bautizados, y note cómo fuimos bautizados, en su muerte. Verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Qué bautismo? El bautismo en Cristo Jesús. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue... crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces Cristo está diciendo uh, Pablo está diciendo acerca de Cristo es, mira, cuando creímos fuimos uno con el Señor y el Señor nos hizo partícipe del Evangelio, de esta manera cruz sepultura cruz, muerte Sepultura y resurrección. Este es el evangelio, hermano. El evangelio de la cruz es la cruz, la muerte, la sepultura y la resurrección. Y dice la Biblia, cuando creímos en Cristo, participamos nosotros de la muerte que merecíamos, que Cristo pagó en la cruz. Fuimos sepultados cuando Él fue sepultado. Este es el bautismo. Fuimos sepultados juntamente con Él, pero cuando Él resucitó, nosotros también. resucitamos. La salvación se da en el acto de morir, ser sepultado y ser resucitado para experimentar una vida nueva, revestidos de, de Cristo. Entonces un creyente, un cristiano, es uno que viste la vestidura de Cristo y se ve que es creyente. Porque Cristo vive en él y Pablo lo, es, lo explica de esa manera, hermanos, en un pasaje que ya vimos de Gálatas 2:20 cuando dice: "Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí". ¿Queda claro el texto? El argumento, la idea. Número inciso c. Note lo que lo que lo que Pablo está diciendo ahora. Versico, verso 28, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestidos. Verso 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y entonces, aquí, inciso C, el mantener la unidad fraternal con los creyentes. Esa es una marca del creyente. Ahora, hermano, como creyentes en Cristo, ya no somos... diferente los judíos de los gentiles, los hombres de las mujeres, los siervos de los amos los pobres de los ricos, todos somos como creyentes uno en Cristo, no hay diferencia pero en los días de Pablo hermanos si sí había diferencia ¿se acuerda cuál era el problema? Pedro cuando andaba con los gentiles como gentil, y cuando andaba con los judíos como judío, porque había diferencias había diferencias, judíos y griegos judíos y gentiles, varones y mujeres fui a una a una iglesia, allá en la Sierra de Veracruz, y yo me pasé hasta frente, me habían invitado a predicar y me senté a la banca de adelante, todavía no llegaba mucha gente, de, de, de repente vi, vi hacia atrás y vi que en esa fila solo había mujeres. Yo estaba sentado de la fila de las mujeres. Y era el pretito ahí en el arroz, ¿verdad? Toda la fila eran mujeres. Y el otro lado, toda la fila eran de varones. Pues los hermanos están acostumbrados ahí en la congregación, las mujeres de un lado. Los hombres, aunque sean esposos. Los niños uh, de la familia, varones del lado de los varones y las niñas del lado de las mujeres. No se puede mezclar hombres con mujeres. Es una tradición respetable, no tiene nada que ver con lo espiritual. Pero para algunos eso es espiritual. Pero cuando Cristo viene, hermano, ya no hay diferencias. No importa. La condición social. Y no importa si es descendiente o no de la tribu de Benjamín. Porque Pablo dice esas cosas para mí ahora. Eso era bien importante para Pablo antes. De la tribu de Benjamín. Y ahora dice, y cuantas cosas eran para mí valiosas, ahora las tengo como basura. No vale nada frente a Cristo. Entonces los judíos mesiánicos hoy en día nos presumen de que ellos... hubo una secta en Monterrey hace varios años de grupos de personas que se fueron de la ciudad de Monterrey para radicarse en Jerusalén porque ellos iban a esperar allá en Jerusalén la segunda venida de Cristo en el Monte de los Olivos y entonces lo que hicieron y hubo un líder que luego después se inició un proceso penal y ya no regresó porque estaba procesado el líder De, esa, de ese movimiento de judíos mesiánicos se fueron a Jerusalén, vendieron aquí todos los, los bienes, propiedades que tenían, porque ellos eran judíos. Investigaron en sus en sus genealogías y encontraron en sus genealogías que eran descendientes de judíos. Hermano, si usted quiere investigar su genealogía, usted va a encontrar que es descendiente de judío. Eso no es nada extraordinario. Por una razón lo obvia. pues nosotros somos descendientes de españoles y los españoles son descendientes de judíos moros ellos los conquistaron así como a nosotros nos conquistaron los españoles entonces si usted investiga el Flores el Garza el García y todos los demás que tenemos aquí sin excepción a menos que sea europeo usted uh, que no sea español, entonces, pues, eh, seguramente no será descendiente judío. Pero pero acuérdense que Pablo, eh, Pablo dice, hermano, cuando en un momento dado está, está escribiendo a Timoteo, le dice, mira, estos doctores que vienen aquí presumiendo de la, de la ley, dice Pablo cuando escribe a, a, a Timoteo, le dice, ni saben ni lo que enseñan. Realmente no saben nada, son neófitos. Y, y, y todo lo que enseñan son genealogías interminables. Y fábulas de viejas. No, no. <risa> fábulas viejas, mejor dicho. <risa> y eso es lo que saben. Y eso enseñan. Y no han estudiado la palabra de Dios. Ahí se detienen. Y hermano, esa gente que luego viene y te dice, no, es que mira yo... yo guardo el sábado, nosotros nosotros no comemos de esto, nosotros no comemos de aquello otro, nosotros eh, tenemos estas fiestas y estas no, y etcétera, etcétera. Nosotros somos descendientes de Abraham. El Señor dijo a aquellos que dijeron, somos descendientes de Abraham, les dijo, vuestro padre es el diablo. Las obras de él son las que hacen y eso es lo que los identifica. Finalmente el creyente se identifica si está revestido o no está revestido de Cristo. Y lo que dice el inciso de, al final, Las, la marca última es los múltiples, las múltiples bendiciones que tienen los hijos de Dios. ¿Y dónde está? Dice versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, fíjese lo que, nos, lo que nos hace del linaje de Abraham no es el apellido. Lo que nos hace del linaje de Abraham, ¿qué es? Ser de Cristo. Y si somos de Cristo, somos del linaje de Abraham. Y si somos de Cristo y del linaje de Abraham, ¿somos qué? Herederos. Según la promesa que le fue dada a Abraham, somos herederos. ¿Y de qué somos herederos? De todas las promesas que Dios le dio a Abraham. También nosotros somos herederos. Qué hermoso, hermano. Qué precioso pasaje. Me emocionaba mientras leía el pasaje y por eso me tardo tanto en la, en la exposición y me falta tiempo para explicar lo que quisiera compartir eh, de lo que dice la palabra de Dios. Es emocionante, en verdad, lo que la palabra de Dios ah, nos enseña. en estos pasajes pero terminamos nos ponemos en pie porque si no no me creen que terminamos Apocalipsis capítulo 21 Apocalipsis capítulo 21 y versículo 3 desde el versículo 1 del versículo capítulo 21 de, de Apocalipsis dice la Biblia vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Verso 7, el que venciere, ¿qué cosa? heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Padre, te damos gracias esta mañana por tu promesa. Podemos entender que la ley es buena, es justa y es santa porque procede de ti, pero también podemos entender que es inútil para procurar la salvación del hombre, como el hombre es inútil para hacer ningún mérito para alcanzar la salvación. Y esta mañana nomás queremos poner en alto relieve tu gracia. Porque es por gracia y no por obras. Es por gracia por medio de la fe que tenemos una salvación tan grande. Gracias, Dios, que nos das cuenta de nuestra miseria. Y nos damos cuenta de lo magnífico que es Cristo. Como fue suficiente su sacrificio. para la redención, el rescate de nuestras almas. Que Dios nos ayude a ser revestidos de Cristo. Que día a día podamos reflejar a Cristo en nosotros más y más. De esta manera podamos vivir como cristianos. No en las prácticas de las leyes de dietas externas, sino en un corazón limpio, un corazón arrepentido. Un corazón que confiesa su pecado y que es limpiado por la gracia y por la sangre de Cristo de toda maldad. Te damos gracias una vez más. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Salúdense entre sí. No olviden hoy mismo a las cuatro y media de la tarde es el tiempo de ensayo de coro uh, y a las cinco de la tarde culto de predicación. Estará predicando el hermano Mateo esta misma Esta misma tarde. Que Dios les bendiga a todos. Cuatro y cuarto la orquesta. Cuatro y cuarto la orquesta. Los hermanos que están en la orquesta. Y cuatro y media el coro. Los dos. Después del después del culto el coro. Perdón. Cuatro y cuarto la orquesta y después del culto el coro.